¡Al gran pueblo! ¡Al gran pueblo! Eterna risa, cocina y pueblo, aroma y brasa, ollita de mis recuerdos. Amiga, hermana, dueña del viento, danza en la luna, la copla que arde en mi pecho. El 17 de mayo del 2020 moría Ramona, con 3.100 casos de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales... 1.200 correspondían a habitantes de los barrios populares, sin acceso al agua potable y con protocolos improvisados que nada tenían que ver con la realidad de los barrios. Aquí, en el distrito más rico de nuestro país, sí, acá en la ciudad de Buenos Aires, una de cada siete porteñas y porteños no acceden al agua potable. Mangueras pinchadas, pozos ciegos, cámaras precarias que desbordan continuamente el líquido cloacal. Son el cotidiano de decenas de miles de familias porteñas. En este contexto de precariedad sanitaria amplificada por la pandemia, un colectivo de organizaciones y referentas de distintos barrios populares de la ciudad presentaron una acción judicial para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice el agua potable en la totalidad de los hogares porteños. Y la justicia, en un fallo histórico que operativiza el principio de igualdad, le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantizar 150 litros diarios de agua potable a cada habitante de los barrios populares. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumplió la sentencia judicial una vez más. El 17 de mayo de 2020 falleció víctima de coronavirus Ramona, la querida compañera de la Garganta Poderosa, quien desde el comienzo de la pandemia denunció incansablemente la falta de agua en el barrio Carlos Mujica. El dolor... Y la bronca no deja de aumentar. Mientras algunos juegan a ser funcionarios, al marketing, a la gestión, la vida de los empobrecidos desaparece por la impunidad de los verdugos que no van a poder administrar la bronca del pueblo. Casi el 30% de los contagios de Cava fueron vecinos y vecinas de los barrios más pobres de la ciudad. Buenas y santas, bienvenidos una vez más a esto que es Al Gran Pueblo Salud, por el aire de la FM Riachuelo. Nos encontramos, este humilde equipo, un viernes más, junto a mi compañerísima. ¿Cómo está? Espera, te no? ¿Ve vio de una hombre, si la gente sabe. <risa> Patricia Amarelo. ¿Cómo está, Chani? Eh, aquí, conmovida por lo que acabamos de leer, que bueno, hicimos un esfuerzo y un nudo a larga, la garganta para no llorar. Así es, y del otro lado del vidrio, nuestro queridísimo J.R., aplausos y suelta de palomas para él. Eh, y así como decía Patria, un poco conmovidas, pero muy necesario recordar, traer a la memoria a nuestra compañera Ramona, que le puso al pecho como tantos y tantas otros eh, en lo que fue la pandemia, eh, fue una, una cara visible, ¿no?, pero de todo lo que venía detrás en esa época, que... En ese momento fue por un virus, ¿no? De, del cual no podríamos culpar a ningún gobierno. Uh -huh. Pero hoy en día hay una situación que, que nada es transversal y, y muy parecida. Que es el vaciamiento, ¿no? Eh, eh, el desviar fondos. Hay mucho, de verdad. Este programa eh, va a tener mucho que ver eh, entre las líneas de lo que hemos leído. Así como... El padre es Mujica, porque justamente el barrio de donde era Ramona, eh, eh, bueno, por ese 50 aniversario. También vamos a estar hablando de eh, esto que decimos, <coughs> eh, que no están llegando a los comedores eh, los fondos necesarios para llevar adelante la, las ollas populares. Y eh, no me quiero olvidar de, de nada, pero es más o menos de lo que venimos hablando y también esto de la persecución a los compañeros, el vaciamiento de los lugares eh, y todos estos desalojos que estuvimos viviendo al principio de semana, ¿cierto Patria? Sí, tremendo todo porque uno podría decir, bueno, está en juego nada menos que millones y millones y millones y millones de recursos. No olvidemos que muchos de esos recursos vienen del PNUD, que es un programa de Naciones Unidas que no se está entregando a los comedores comunitarios que le dan de comer a... Hoy me contaban un comedor comunitario en Villa La Cava, en San Isidro... ...que pasó de 70 raciones a 150... Eh, ...están pidiendo cortes los compañeros y las compañeras que militan ahí... ...de las puntas de pieza, no los recortes de, de los fiambres para hacer tartas... ...para hacer guisos estofados... Eh, ...todas las familias están empezando a poner las pilas en eso y no es por la plata eh, hoy hablábamos en reunión de preproducción es por la organización vienen por las compañeras y los compañeros y vienen por el espíritu de lucha de ellos porque la plata debemos decirlo con todas las palabras son centavos eh, y es como decir lo que quieren romper es a una organiza a organizaciones no a, la, a a los compañeros organizados uh -huh. es a eso van contra eso van eh, y sin importarle que en el en el medio Eh, se van llevando puesto muchos compañeros y compañeras y se van cagando en la alimentación de muchas familias, de muchos chicos, de muchas chicas, de muchos niños, de muchas niñas. Les importa muy poco, se cagan hasta en eso, ¿no? En que se mueran de hambre para lograr nuestro propósito. Vienen por la panza y también vienen por las conciencias y por el espíritu de lucha y el espíritu del cuerpo, porque ¿cuántos de esos fiscales que han allanado las casas de militantes, de vecinos y vecinas que sostienen con sus magros ingresos una olla popular, un centro comunitario, un centro barrial, ¿no? Cualquiera de esos proyectos productivos que hace un centro gastronómico, como contaban los compañeros que fueron entrevistados hoy a la mañana por Varkovich, no un centro que hace que personas con un salario minimísimo de 200 mil pesos por mes o, o mucho menos que eso hagan funcionar la máquina de una multitud de familias y, y, y personas que viven de ese alimento que reciben 24-7 los 365 días del año en ese comedor comunitario que organiza la vida y alivia de tempera la falta de trabajo que es lo que generan esas organizaciones populares Porque no tenemos que dejar de subrayar Que cada una de nuestras organizaciones populares Como la nuestra, como los pibes de la boca Además de ser, de haber tenido un origen en la alimentación En los comedores comunitarios Son una fuente de ingresos y de producción popular, colectiva Que permite que muchas familias gocen de la vida Produzcan y tengan trabajo ¿Cuántos hay, de esos fiscales pasaron hambre? Esa es la pregunta. Hay que volver a la idea de que este es un mundo que requiere de trabajadoras y trabajadores. Cada uno en zapatero a tus zapatos. Cada uno en su área de desarrollo personal para no quedar amordazados, cautivos, anestesiados y aplastados por esta realidad en la que nos quieren convertir meramente en consumidores de toda índole de cosas. ¿No? De cosas legales... Y también cosas ilegales. Trabajadores y trabajadoras que puedes encontrar en muchas organizaciones, en muchos eh, lugares de, de militancia. No no es solamente el asistencialismo y que nos saquen una olla y un arroz. es Hay mucho más que están rompiendo, hay mucho más que hay adentro. Eh, hay mucho peor de lucha también, pero no deja de, de doler cuando se mete con nuestras cosas, cuando nos rompen una puerta, cuando cada una de esas cosas nos ha costado es un compañero que puso la puerta es un compañero que hizo guardia eh, la noche en el local para que no se llevaran la, las cosas porque estamos en barrios populares y no deja de haber peligro, y no deja de haber eh, otros pibes desamparados también al al que le das de comer como también te roba el cable, lo, lo hablamos en primera persona eso, ¿no? Sí, para contar algo cercano y bien cercanito, hay alguien que llega temprano, hace el mate, sí. trae un bizcochuelo, <ríe> claro. un bizcochuelo riquísimo, otro compañero que mientras la compañera hace el mate empieza a armar el eh, no el meollo de harina para hacer un pan casero, ¿no? para hacer una torta frita, para hacer alguna tortilla de esas con chicharrones que tanto nos gustan, Eso nos quieren sacar, esa sutil y, y profunda organización. Y, y, y yendo al punto de lo que estamos hablando, si bien eh, nos copamos y, y desde y desde las venas del puro corazón nos salen todas estas palabras, en concreto estamos hablando de los desalojos que subieron, sufrieron diferentes compañeros, diferentes eh, herramientas, diferentes lugares de militancia eh, en todo lo que fue Eh, las jornadas de, de domingo, lunes eh, y, y mucho de lo que ya habrán visto en otros medios y mucho, mucho de lo que quizá eh, no han escuchado estaría bueno desmenuz desmenuzarlo y hablarlo acá porque obviamente que si uno ve los medios hegemónicos eh, es información que, que les conviene uh -huh. dar porque es la que le conviene a los dueños de esos medios multimedios y que... Te van a decir la noticia como ellos se les cante y, y no, y hay un lado B o hay un lado real, que es el verdadero lado que es el que te contamos en las radios comunitarias eh, eso por un lado y por otro lado también eh, estamos hablando de, eh, de la ONU comunicando la justicia sobre el desvío de los fondos que son para comodores comunitarios uh -huh. eh, para ollas populares y lo están usando para otras cosas, no decimos que en otros lugares no se necesite ¿Sí? que se está enviando a Ucrania para hacer ayudas eh, internacionales, pero sacándole el pan de la boca a nuestros nenes y a nuestras nenas. Uh -huh. y, y la ONU, quien es el que da, como decía Patricia, el PNUD, eh, son los mismísimos que están diciendo que el gobierno nacional, ¿sí? la presidencia, el Ministerio de Capital Humano, eh, ambos... no en en, en relación uh -huh. están acreditando están dando por hecho están dando el ok para que eso suceda y obviamente eh, con, con el encubrimiento eh, también eh, de, de otros sectores de la política no porque no es una persona o dos personas que se juntan a tomar un mate y dice che agarramos este fondo lo tiramos para acá en una transferencia de uh -huh. no no, no, no, hay mucho funcionario detrás, eh, podemos hablar tranquilamente, no solamente desde la, de la presidencia del Ministerio del Capitán Humano, eh, sino también eh, senadores, no de otros ministros, eh, que si bien o por omisión o por acción son parte de esto. Sí, sí por encubrimiento en sí. todo caso. Lamentablemente, hoy a la mañana trabajando en la CAC y articulando para lograr una atención odontológica, eh, una compañera me lo decía con toda claridad, eh, municipios, ¿no? Sí. El, el municipio Diputados que no, y senadores. que Sí, y el sí. municipio de su territorio que no abastece del refuerzo alimentario que están pidiendo familias que han dejado hasta de comprar los elementos de primera necesidad, una pasta de dientes, un detergente, un champú un jabón de lavar, hasta lo más básico. Sí, y bueno, y de esto va a ir el, el programa, ¿no? Queríamos desmenuzar estos dos temas, al menos desde desde nuestra interpretación, que quizá... No sea la, la mejor de todas, pero sí es un buen espacio para poder debatirlo y también llevarlo al mate en sus casas en este momento. Uh -huh. eh, vamos a tener también una entrevista que le hiciera Ale Lucero, a nuestro coordinador nacional del Movimiento de los Pibes, elito Orelo, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, que también hace un paneo por todos estos lugares que estuvimos pasando, así también como, eh, de lo que vamos a hablar en nuestro segundo bloque, que es justamente del padre Carlos Mujica, eh, en la voz de, de Monseñor García Cuerva, que bueno, es una exposición de bastante extensa, que de verdad que no tiene desperdicio, si quieren verla y escucharla completa, búsquenla, porque está en muchos, en muchos lugares, pero hoy la vamos a ir desmenuzando, eh, hicimos este laburito de, de los audios y todo, para ir eh, cortando parte por parte y tratar de interpretar entre lo que dice García Cuerva trayendo palabras de, de Mujica uh -huh. y también con la interpretación del hito de, de, de estos momentos. Así que tenemos bastante laburo para hacer, pero eh, vamos a tratar de darle lo mejor de, de nosotros en esta tarde y vamos a ver un poco de noticias, ¿te parece, Patri? Me parece que vamos a las noticias de Cava. Con así esta que... cortinita. Exacto. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuelo Noti Enfermes Cabas El visitante Crónicas de Arte y Cultura Esta semana Sergio Lobo, actor, director Dramaturgo Se va a estar presentando En... Ah, perdón Pueden ver la entrevista Gracias a Julio puchi Y César Sestito Lula Maulén tal vez una futura compañera de la FM Riachuelo eh, se va a estar presentando el jueves 23 de mayo a las 20 horas en el momento en que con su banda donde va a presentar temas nuevos del disco que ya cumple un año. Para ello nos espera Lula maulen el jueves 23 de mayo en Páramo Cultural Boedo a las 20 horas La entrada es a la gorra Una entrada a la gorra consciente, ¿no? Familias luchan para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires No cierre un jardín de infantes Se trata del número 3 de Barracas La supervisión informó que el jardín cerró Y dice que ya no hay vacantes disponibles presentaron un amparo y la justicia falló a su favor. Gran guiso patrio. Además del guiso patrio que vamos a tener acá en la FM Rivachuelo, en el Movimiento Popular Los Pibes, nuestros compañeros de la Boca resiste y propone el sábado 25 de mayo a las 20 horas en el auditorio Soberanía en Avenida Regimiento de Patricios 19. 4 1 en el segundo piso van a hacer una gran guiseada con bebida por 8 mil pesos sí, 8 mil pesos un gran guiso con una bebida para reservas comunicarse con los compañeros de eh, la gráfica al teléfono 15 32 92 04 51 volvemos a decirlo 15 32 92 04 51 La patria no se vende, se defiende. Esta noche, Gabriel Torres nos dice. Canciones y amor al sombrero, nunca a la gorra. Después sumaremos compañeros, pero hoy voy por las mías con la poesía de cercanía, la melodía entrenadora, la voz y la actitud habrá mujeres y hombres parecidos a nosotros calor empanada fogaceeta y vino todo rico y económico soy de la idea de que no son tiempos para quedarnos solos vos fíjate jueves 16 de mayo 21 horas espectáculo al sombrero luz surriaga club social en luz uriga 348 barracas lunes 20 de mayo de 15 a 17. ¿Qué va a pasar ese día? Hay una posta de salud en el Frente Darío Santillán. El equipo del Centro de Salud realizará una posta con vacuna antigripal y test rápidos de HIV y sífilis. ¿Dónde va a ser esto? En Martín Rodríguez 948. ¿Qué día? El lunes 20 de mayo de 15 a 17 horas. Los esperamos. Coordina el Centro de Salud. 41, de Ministro Brin, 843 Caminata de personas mayores en Plaza Flores. Este sábado, mañana, 18 de mayo, a las 11.45, puntual, así arrancamos a las 12, se convoca en Plaza Flores. Esto es en Fray Cayetano y Rivadavia. Para seguir luchando por los derechos de todos y todas las argentinas. No a la ley de bases. Recordá, no importa la edad, todos somos o seremos jubilados, solo es cuestión de tiempo. Venite, puedes caminar una cuadra o los que no quieren caminar también pueden venir a apoyar. Los esperamos.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 la Boca, la del, boca pueblo. del Pueblo Así arranca el Gran Pueblo Salud en esta fría tarde-noche en el sur de la ciudad aquí en la República de la Boca y al frío del comienzo de la jornada de hoy se le sumó la crueldad de este gobierno desde muy temprano el Ministerio de Seguridad presentó una serie de denuncias contra organizaciones sociales a las que la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal le dio curso mediante diversos allanamientos. De este modo, esta tiranía institucional completa el círculo desde el ajuste más feroz que se haya conocido la desmedida represión en las calles, ante la protesta y finalmente la persecución al sector más dinámico de nuestra sociedad, el de las ollas de la solidaridad y el de la verdadera creación de empleo. Por eso estamos comunicados con Lito Borelo, Secretario de Derechos Humanos de la UTEP y Coordinador Nacional del Movimiento Popular Los Pibes. Hola Lito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lito, ¿cómo se entiende este nuevo ataque a las organizaciones populares? Primero, más allá del repudio que obviamente eh, genera eh, este asco a un sistema de gobierno que ha instalado el gobierno tiránico de Bullrich y Milley, más allá de ese repudio y de... seguramente va a haber... Eh, decenas de explicaciones de la ilegalidad que tiene estos procedimientos creo que lo que hay que descular es la trama política los intereses políticos que hay detrás de esta maniobra pseudo legal pero que en realidad esconde una acción persecutoria hacia los movimientos populares una acción de ...una condena social implícita en lo que intentan generar... ...una actitud de criminalización... ...de estigmatización... ...tanto de las organizaciones como de sus dirigentes... ...y que apunta a golpear a un segmento que claramente es parte activa... ...de gran importancia en la resistencia de nuestro pueblo a estas políticas que viene implementando desde el primer minuto de gobierno y que a la vez se profundiza a la hora de que los movimientos populares van generando una articulación con el movimiento obrero organizado. Los últimos actos, las últimas marchas, las últimas participaciones conjuntas, el 23 en una eh, situación de inmensa movilización donde también al calor de la defensa la de, de la educación pública también el movimiento obrero acompañó y obviamente los movimientos acompañamos y este este, este tremendo acto del primero de mayo también donde confluimos movimientos populares y el tradicional y conocido movimiento obrero organizado. Ni que hablar, un paro un paro contundente en donde sigue generando la muestra de un proceso de unidad en donde el asco, la bronca y el descrédito que se va cobrando este gobierno se va traduciendo en unidad, en organización y en capacidad de lucha. También entendemos que seguramente es un llamado de atención para la clase política, que ahora está, según algunos, debatiendo y según otros, negociando en el Congreso, la ley de bases, que no es otra cosa que la entrega lisa y llana de los recursos de nuestro país y de su territorio. ¿No deberían también nuestros representantes ocuparse de los cada vez más postergados de nuestra patria? Y además de su esforzada tarea de organizarse y construir una vida digna, sus organizaciones son permanentemente atacadas? Sin duda esperamos, sin duda esperamos que la política partidaria, los senadores, los diputados y aquellos que tienen cargos en las estructuras político-partidarias se pronuncien repudiando esta actitud en defensa del derecho legítimo que tenemos las organizaciones libres del pueblo de ejercer nuestra lucha en defensa de los intereses conculcados. Por lo tanto, espero que rápidamente, al calor de que pasen estas horas, haya una inmensa solidaridad de los sectores políticos y esperamos que nuevamente no dejen solo a los que luchan en las calles, no dejen solo al movimiento obrero, a los movimientos populares, que cada vez más se generan distancias entre esa política profesional y la lucha en las calles. Pero ojalá sea, ojalá sea y esperamos, porque hay que generar una masa crítica capaz, no tan solo de cambiar un presidente, sino de construir y avanzar en el anhelo que tiene nuestro pueblo para de concretar, de concretar una patria justa, libre y soberana. Lito, te agradecemos mucho esta comunicación tan necesaria como urgente que nos permite orientarnos en estos tiempos que se van complejizando, pero a la vez también tiempos auspiciosos, cuando vemos como en cada barriada cada vez más pibas y pibes se juntan para tratar de cambiar este mundo. Te enviamos un fuerte abrazo y quedamos en contacto. Gracias compañeros. Así estuvimos charlando con Lito Borello, Secretario de Derechos Humanos de la UTEP y Coordinador Nacional del Movimiento Popular Los Pibes. ¿No Chani? No nos fuimos, <ríe> nos quedamos Bueno, ahí estábamos escuchando la entrevista Nosotras aquí atentamente Esperamos que ustedes también Con un matecito en la mano Y nada, más o menos lo que decíamos Nosotros tratando de interpretar Pero mucho más conciso eh, Lo contaba el compañero Lito Y eh, para seguir un poquitito en la línea De lo que les habíamos contado También comentábamos Eh, reivindicando un, un estilo de lucha desde la fe uh -huh. vamos a hablar de eh, Carlos mujica no así como le prometimos el viernes pasado eh, que habíamos traído un fragmento muy pequeño y que íbamos a trabajar esta semana para poder eh, traer la vida y obra de, de mujica y su diferente no sus su diferentes obras pero su completo uh -huh. pensamiento que la verdad que Así como en aquel momento, hoy en día, sirven muchos esas palabras y también la interpretación que hace García, García Cuerva sobre las palabras de, de Carlos Mujica en ese momento, del padre en ese momento, y cuánto queda aún por hacer, ¿no?, Sí, y qué enhebrado interesante que propone Chani entre las palabras del arzobispo eh, García Cuerva y estas palabras donde Lito subrayaba claramente el lugar que tienen las trabajadoras y los trabajadores de los movimientos populares y además aclaraba que el resto de los políticos y de la gente que se dedica a la política profesional... Tienen que ocupar su lugar para no dejar solos Y no dejar solas a las trabajadoras Eso me parece brillante Y me parece un concepto fundamental Porque viste que a veces uno en el barrio Escucha cosas y las compañeras opinan Y a veces dicen Bueno, pero tal vez hay que ver Si esto es así Como dicen ustedes Tal vez tiene más razón Alguien que habla en una televisión Y nosotros le decimos no Hay que entender qué pasa en los barrios y te lo dice cualquiera, cualquier persona que vive en un barrio te dice lo que pasa en su barrio, lo sabemos todos. Y de acuerdo a eso, la política tiene que ajustarse y hacer la tarea que tiene que hacer. Y mucho de lo que pasa en los barrios lo vivía porque los caminaba todos los días el padre Carlos. Y también lo trae eh, en, esta, en esta interpretación que hizo el, el Monseñor Cuerva. Así que vamos a ir escuchando los audios para poder seguir interpretando y también uniéndolo a, a las palabras delito. Bárbaro. En el año 2007, los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida, en Brasil, escribían Seamos misioneros del Evangelio no solo con la palabra, sino sobre todo con nuestra propia vida Entregándola en el servicio, inclusive hasta el martirio Hoy nos convoca recordar y hacer memoria agradecida de quien encarnó hace 50 años esas palabras El padre Carlos Mujica, sacerdote de Cristo, del clero de Buenos Aires Pastor de la Iglesia que entregó su vida por Jesús y el Evangelio Jugándose por entero en la Argentina convulsionada y violenta de las décadas del 60 y el 70 Bueno, palabras encarnadas Acá con Chani estábamos hablando de qué valiosas que son estas este subrayado que hace García Cuerva De estas palabras encarnadas en un cuerpo, en una voluntad Y en un amor y una solidaridad clarísima, el padre Carlos Mujica sí que sabía dónde pararse, ¿no? La primera lectura relata la ascensión del Señor y cómo los discípulos permanecían con la mirada en el cielo mientras Jesús subía. Nosotros no queremos permanecer con la mirada en el pasado rumiando nostalgia y melancolía. Tampoco con la mirada empañada por ideologismos que solo nos llevan a discusiones anacrónicas ni con la mirada cargada de prejuicios y preconceptos que nos hacen creernos dueños de la verdad y medidores del profetismo de los demás. Queremos con los ojos limpios por las lágrimas de tanto llanto de nuestro pueblo por muchos fracasos por promesas incumplidas y por una calidad de vida que se fue deteriorando al pasos agigantados a lo largo de estos 50 años, rezar juntos y hacerlo desde aquella oración de Mujica que con conocemos tanto y tiene aún mucha vigencia. La meditación en la villa, escrita por él en 1972. Sabias bueno, palabras, ¿no? Sí. Qué síntesis y sin nostalgias, sin melancolía, sin prejuicios y sin ideologismos que nos hacen pelearnos en vano. Y de lo que hablaba es de lo que va a citar a continuación, que son escritos del, del padre Mujica y lo va a ir Eh, desmenuzando de una manera, de una interpretación eh, que no tiene desperdicio lo escuchamos Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver a los chicos que parecen tener ocho años que tengan 13 Señor, perdónanos porque 50 años después parecemos estar acostumbrados a que nuestros chicos y adolescentes mueran todos los días por la droga y el maldito Paco que los consume, porque avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político de la justicia y del mundo empresarial, en la Argentina de hoy 7 de cada 10 chicos son pobres, pibes con hambre revolviendo la basura, chicos no escolarizados o con una instrucción demasiado básica no pudiendo leer de corrido o interpretar un texto, porque como decía Pablo VI en 1967 en la encíclica Populorum Progreso un documento que influyó mucho en el padre Mujica y en toda la iglesia de aquella época. Y cito textual, la educación básica es el primer objetivo de un plan de desarrollo. Efectivamente, el hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de alimentos. Un analfabeto es un espíritu subalimentado. Saber leer y escribir, adquirir y adquirir una formación profesional es recobrar la confianza en sí mismo y descubrir que se puede progresar al mismo tiempo que los demás. Bueno, tengo dos formas de comentar este hermoso audio de del de padre García Cuerva, el, orbi, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, nada es. menos, ¿no? Eh, una muy científica y una menos científica. La muy científica es pensar que la pobreza no define una subjetividad, que nadie es pobre, ¿no? Que todos somos ricos. Y él lo dice con una claridad meridiana. Lo que es pobre y mezquino Son los que aplastan a las personas que son ricas, ricas en sabiduría, ricas en cultura, ricas en su saber popular, en su saber ancestral, en sus tradiciones, ¿no? en las que se inscriben, en sus recorridos de vida, en sus experiencias. ¿Cuántas personas nos enseñan sin haber ido a la universidad porque saben, <risa> son sabias y tienen esa sabiduría del barrio, ¿no? de, de su lugar de, de hábitat donde resuelve las cosas y donde se las va arreglando y apañando y creo que esta invitación que nos hace García Cuervo es para que nos, nos empecemos a arreglar y apañar con esta tradición que tenemos de haber luchado siempre contra eso, que nos aplasta esa bota, que nos aplaste y que no nos deja desarrollarnos, pero sigámoslo escuchando. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. 50 años después seguimos chapoteando entre descalificativos y odios. Chapoteamos en el barro de la corrupción. Estamos acostumbrados a chapotear en el barro de los enfrentamientos constantes, mientras los más pobres siguen chapoteando en el barro de las calles de sus barrios sin asfalto y sin un plan de urbanización, porque estamos asistiendo a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares que habían sido logradas con el consenso de gobiernos de distinto signo político y representantes legislativos. Bueno, eso se podría unir tranquilamente, ¿no? Ambos audios, porque habla de chapotear, eh, así como como lo escribió Mujica. Eh, lo que dice García Cuerva es, seguimos chapoteando, ¿no? En... en... En el mismo barro de, de los barrios que no se están urbanizando, que no tienen asfalto, que se lo prometieron hace 50 o 100 años eh, y sigue siendo una promesa sin cumplir. Y asimismo seguimos eh, chapoteando entre las mentiras, entre las promesas, entre eh, entre todo lo que hacen a propósito eh, en, en, en los barrios populares, que es eh, empobrecerlos... Eh, uh -huh sembrar narcotráfico eh, dar una educación muy pobre no entonces todas esas cosas en la que chapotea día a día nuestros compañeros compañeras de los barrios populares y que aún ahora siguen sin su sin su asfalto y sin muchas promesas sin cumplir Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el agua de las aguas, el olor de las aguas servidas, de las que yo me puedo ir y ellos no. 50 años después en muchos barrios Se sigue viviendo entre las aguas servidas De no tener cloacas Con todos los riesgos que ellos tienen En la salud y en la calidad de vida De sus habitantes Pero también nos hemos acostumbrado Desde hace años A soportar la podredumbre de la inflación Que es el impuesto de los pobres Y aguantamos el tufillo De dirigentes rápidamente muy ricos Y gente trabajadora siempre muy pobre Hace rato que algo huele mal en la Argentina La corrupción, el indivisionismo individualismo, el sálvese quien pueda, apestan. Y casi que nos acostumbramos a vivir con esos males. Qué fuerte, ¿eh? Que tenemos que empezar a trabajar esas contradicciones, esas paradojas, como siempre hacemos. En realidad no tenemos que empezar, ya lo hacemos todos los días, ¿no? Ricos, eh, muy ricos, eh, con todos los, los beneficios de esa riqueza y aguas hervidas. Eh, barrios sin cloacas eh, barrios sin agua potable con todos los riesgos y con el impuesto como bien dice García Cuerva de la inflación que es un impuesto que nos atraviesa eh, todos los días cada vez que vamos a comprar aunque más no sea al eh, almacén de la esquina otra vez vamos a escuchar a García Cuerva Señor perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo 50 años después vivimos encantados por las luces de la fama y del éxito pasajero Las luces engañosas que nos dejan un poco ciegos y encandilados por no ver lo que realmente hay que ver A los hermanos que en sus vidas toda luz se apagó Porque se apagó la esperanza, porque se apagaron las ganas de seguir luchando Porque viven en la oscuridad de la tristeza, de la soledad ...y de la injusticia. Bueno, qué decir, la verdad que vamos tratando de, de ir uniendo también... ...más allá de lo que dice eh, Monseñor, también poder ponerle un poco de palabras... ...traerlos acá a, a los territorios, pero es súper claro con lo que dice... Eh, ...y habla de injusticia, ¿no? ¿Cómo no hablar de injusticia? Y no solamente los barrios populares, no solamente los trabajadores de la economía popular... La injusticia se está viendo y se ve todo el tiempo en nuestro pueblo y, y aún así seguimos con ganas de, de que podamos tener un, un país y, y un poder y una política eh, mucho más justa. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre 50 años después decimos con el Papa Francisco, que nos hemos acostumbrado y cito textual, a comer el pan duro de la desinformación y hemos terminado presos del descrédito, de las etiquetas y de la descalificación, hemos creído en el que el conformismo saciaría nuestra sed y hemos acabado bebiendo de la indiferencia y de la insensibilidad nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Nos hemos empachado y hemos perdido el sabor, la dulzura, la ternura de la fraternidad. Eh, esperemos nunca, ¿no?, tener que decir no, ya estoy saciado de esto, estoy empachado de esto, no queremos más de lo que es la fraternidad, el vivir en comunidad, el pensar en el otro, ahí empiezan los individualismos y empieza ese empacho que, que pasa por los ojos porque te te enseguese al final. Es cierto, cuando estamos tan atentos a las redes sociales, al mensajito de texto, al whatsapp, nos olvidamos de la compañera que tenemos al lado. Del abracito diario. Y que nos da un mate, que nos espera con algo rico y que nos recibe, no que está ahí hospitalariamente, no este, tiernamente esperándonos todos los días. Él lo dice mejor que nadie, así que vamos a seguir escuchando algunos audios más. Dale. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. 50 años después, como servidores de la mesa compartida, queremos como iglesia jugarnos la vida en el compromiso con los que menos tienen, porque las injusticias sociales nos invitan a trabajar con mayor empeño en ser discípulos que saben compartir la mesa de la vida, mesa de todos los hijos e hijas del Padre, mesa abierta, incluyente, en la que no falte nadie reafirmando la opción preferencial y evangélica por los pobres comprometidos a defender a los más débiles especialmente a los niños, a los enfermos, a los discapacitados a los jóvenes en situación de riesgo a los ancianos, a los presos, a los migrantes Bueno, como siempre eh, nos exige y nos pide y nos, nos aclara la importancia de estar atentos a, a nuestros vecinos, a nuestras a vecinas, a nuestros pares, a las personas que tenemos al lado, con las que vamos a construir una alternativa a este sistema cruel inhumano que está casi planificado, ¿no? Una destrucción planificada, una guerra, como siempre decimos acá en la producción de nuestro programa, una red, una guerra por y para eh, sacarnos y generar una disputa de recursos, sí, Quieren nuestros recursos, quieren que el principal recurso que tenemos, que es la organización popular, se destruya, pero no lo van a lograr y García Cuerva lo refrenda con sus palabras. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. 50 años después queremos estar cerca de los más pobres, como estuvo el Padre Carlos, porque solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo de vivir propiamente la fe. No queremos tocar de oído que los que sufren no sean objeto de nuestra caridad, sino sujetos protagonistas de sus vidas, que no son rehenes de nadie, que no venden sus derechos, y libertad por un bolsón de comida o con una promesa electoral que después no se cumple. Las personas, nosotros, vos, Chani, yo, J.R., nuestros compañeros de la organización y del movimiento popular Los Pibes, no somos eh, población sobrante, somos sujetos sociales seres sociales, no somos descarte de ningún sistema, lo aclaró muy bien acá. Y resaltar también cuando dice Padre Carlos, no porque a veces uno eh, dice el Padre Carlos Mujica, el Padre Carlos Mujica como si fuese un prócer o una palabra no puede ir sin la otra y simplemente cuando vivía en el día a día y tomando mate con las vecinas y embarrándose como decía, era el Padre Carlos, como cualquiera de nuestros sacerdotes de hoy en día, que lo, lo tratamos con el nombre de pila, uh -huh. a, a veces hasta con un con un apodo. Esa cercanía con el pueblo está también en cómo se lo trata, cómo se lo llama. Eh, y no necesariamente hablamos, en este caso está hablando eh, un arzobispo, no uh -huh. pero hablamos en general de la, de la religiosidad, eh, no puntualmente de las religiones, hablamos de la fe, de la fe. Que tiene, que tiene el pueblo. No siempre remarcar esto para que no se convierta en un programa católico, sino que simplemente es una de las voces, pero caben muchas voces de diferentes religiones, pero siempre que se piense en el pueblo. Lo vamos a explicar en varios programas, no se trata de la caridad, sino se trata del amor al prójimo. El amor al prójimo. ¡Ayúdame! Así, sencillamente, Carlos Mujica le pedía al Señor. Los sacerdotes para el tercer mundo que tanto lo conocían, decían en un documento a nueve días de su muerte, el 20 de mayo de 1974. Su fe lo llevó a la experiencia frecuente y profunda de la oración. Un aspecto que muchos de los que admiraban su actividad y su empatía tal vez conocieron. Lo hemos visto nosotros en largos ratos de oración que pasaba frente al sagrario en humilde y escondida plegaria. 50 años después, en esta misa venimos a pedir ayuda a Dios porque reconocemos como Carlos lo hizo nuestra fragilidad. No somos héroes, somos hombres y mujeres de fe que queremos ser fieles al evangelio, que no podemos solo con nuestras fuerzas. Y por eso con el Padre Mujica decimos ayúdanos Señor, no nos sueltes de tu mano Te necesitamos mucho Su debilidad era también su fortaleza Sigamos escuchando Sueño con morir por ellos. Estas palabras se hicieron carne aquella trágica noche del 11 de mayo de 1974, cuando luego de beber la sangre del Señor en la celebración de la misa, la sangre de Carlos corrió copiosamente en la vereda de la parroquia San Francisco Solano, prolongando el sacrificio redentor de su Maestro y Señor, como decía el padre Jorge Bernaza en la homilía de la misa de exequias. Su sangre derramada fue la consecuencia de un modo de vivir, Su sangre derramada llega a nosotros y nos interpela, nos cuestiona, nos anima a dar frutos y a entregarnos por el proyecto del reino de Dios. Proyecto de justicia y fraternidad, proyecto de amor y de paz. Su sangre derramada no fue en vano. Tremendo escuchar de la narrativa de, del día de su muerte, pero es algo que sí sucedió y de lo que hay que hablar. Uh -huh. Y queremos que más allá de que hayan escuchado todos estos obvios con atención escuchemos eh, lo que fue siendo el final de esta de esta exposición de, de monseñor garcía cuerva porque ojalá les entre y los cómoda tanto como a nosotros. Ayúdame a vivir para ellos. Carlos Mujica vive en el corazón de su pueblo y nos enseña a dar la vida por los demás. ¿Cuántos padres dan la vida por sus hijos con pequeños gestos cotidianos de amor? Amor gratuito que no pide nada a cambio. ¿Cuántos en nuestra sociedad dan todos los días la vida por otros? trabajadores, docentes, personal de la salud y de las fuerzas de seguridad, voluntarios en comedores, religiosos y religiosas, cuidadores de enfermos y ancianos y tantos más. No serán tapa del diario, pero sabemos que con esos gestos cotidianos de darnos a los demás es con los que se construye nuestro pueblo como nación. Carlos Mujica dio la vida por los más pobres y el Evangelio. Lo mataron porque sabían que su muerte provocaría una gran conmoción y apostaban al caos que se cernía como una tormenta sobre los argentinos, que con los años quedaron afónicos de reclamar paz y libertad. 50 años después, prestamos nuestras voces para seguir reclamando por la paz y la justicia, convencidos que la violencia nunca es el camino. Bueno, impresionante lo que dice, vamos a escuchar los dos últimos audios y nos vamos a despedir y nos vamos a quedar pensando en lo que planteó acá García Cuerva sobre Carlos Mujica. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. La hora de la luz es el instante inmediato posterior al momento más oscuro y tenebroso, el momento del asesinato, donde algunos pretendieron detener violentamente la causa y los ideales representados por el padre Carlos Mujica. Luego, habrán comprobado lo ineficaz y lo contraproducente de su acción, porque la vida entregada y la sangre derramada de Carlos iluminaron para siempre el camino y son un faro en el seguimiento de de jesucristo una canción dedicada al padre mujica dice el que quiso luchar fácil de las armas se valió carlos luchó y luchaba con hechos y una bala lo cayó porque vivió entre los pobres como lo hizo jesús sé que nos encontraremos a la hora de la luz y al final de la meditación en la villa nuevamente y desde lo más profundo de su corazón sacerdotal el padre carlos vuelve a decir al señor ayúdame 50 años después, ayúdanos Señor a no bajar los brazos. Ayúdanos a vivir como hermanos. Ayúdanos a construir una Argentina grande, una patria de hermanos. Ayúdanos a no callar el anuncio del evangelio. Ayúdanos a seguirte con fidelidad y valentía como el padre Carlos Mujica, entregándonos hasta dar la vida. Amén. Y que así sea eh, muy conmovedor la verdad eh, como decimos y como dijimos ojalá si quieren lo, lo, lo buscan y, y lo ven completo pero tratamos de ir haciéndolo un poquito más ameno con estas intervenciones y, e interpretaciones gracias por acompañarnos un viernes más uh -huh. eh, creo que queda mucho por decir probablemente podamos tomar algo de esto también el lunes así que los invitamos el lunes a las 19 horas también en el aire de la riachuelo Y nos despedimos por este viernes, Patry. Sí, nos despedimos con mucha emoción y tratando de escuchar a este músico rosarino que nos va a dejar pensando tanto como el padre y nuestro querido arzobispo eh, García cuerva Chau, nos vemos y chau, nos chau. escuchamos. Encierren-me estiguen-me, tonme aunque así no lo ha ganat hacerlo de alguna otra manera sin trabajo o quizá mezquinando mi alimento. Porque ustedes son los que dicen siempre las promesas y a la hora de cumplir todo lo niegan mas a la hora de apuntar son los primeros Nunca habrán de errarle al agujero, déjenme que yo beba así despacio, Saborar hasta el vino más amargo, aunque luego me traten de borracho, aunque luego no tenga voz. da escribir lo que ahora escribo y pueda cantar lo que ahora canto tanto tanto venite al riachuelo hace un spot publicitando tu negocio o emprendimiento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 un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso el, el enfoque antiguo rayan que seamos de calle no no va